Hola, buenos días. ¿Cómo les va, Pablo y Juan Pablo? Acá Buen muy día. Bien. Muy bien. Bueno. Eh, Norberto, eh, si bien ustedes no fueron querellantes eh, en la causa de la defraudación que sufrió la cooperativa en manos de una ex empleada ahora, eh, eh, pero ustedes prestaron conformidad o fueron informados de que se la iba a condenar a tres años de prisión en suspenso y el compromiso de devolver eh, 20 millones de pesos... A ver, eh, lo de los 20 millones de pesos, nosotros todavía no, no nos comunicaron del expediente, seguramente esto va a en el día de hoy. Uh -huh. eh, esas son las versiones que bueno que circulan y que la justicia la que ha determinado eh, todo este este fallo, ¿no es cierto? O sea, nosotros en principio, eh, sí, por supuesto fuimos por el, eh, por el juicio abreviado también, estábamos de acuerdo con la condena que ellos estaban pidiendo, uh -huh. la justicia lo determinaba así. Este, y bueno, nosotros ahora, terminado esto, lo que seguramente tenemos que hacer es ingresar en el juicio civil para ir a reclamar lo que la, la persona esta haya sustraído, ¿no es cierto?, o, o la malversación que haya provocado. Ah. O sea, le, provo le provocó un daño a la cooperativa, nosotros vamos a ir en un juicio civil, este pero bueno, acá. Al, Eh, la sociedad nosotros mismos COSEGA o sea lo que determinábamos era de que tenía que estar la denuncia como correspondía y después la justicia era que determinó o sea todas estas cuestiones no es cierto ellos pusieron a través de un fiscal general este, a través de un fiscal adjunto eh, contador perito contador o sea por eso también estuvo el allanamiento y toda la papelería está en mano de ellos o sea que eh, eso fue lo que lo que se hizo el trámite judicial nosotros no fuimos querellantes En, en ese momento, ahora sí, por supuesto, una vez que ter terminaba este, esta cuestión, este tema penal, eh, vamos a ingresar por el, el, la, la parte civil, un ¿no? juicio civil. Claro. Sí, esto que trascendió es información oficial del Poder Judicial, porque es un comunicado eh, oficial eh, donde dice y se menciona que esta mujer se comprometió a devolver eh, esos 20 Está millones bien, de pesos. No? Mm. Está bien, pero bueno, pero nosotros eh, queremos ver, o sea, todo lo actuado también este, por la por la justicia, te vuelvo claro. a repetir, o sea, mm. nosotros no participamos en un expediente penal. Claro. O sea, entonces, que eh, nosotros nunca tuvimos acceso ni a mirar el expediente. Por eso, a partir de ahora, es lo que tenemos que empezar a analizar y qué es lo que ellos, de, la, de toda la documentación que se llevó de la cooperativa en el allanamiento oportuno en su momento, este, bueno, ahí es donde tenemos que determinar también nosotros. Mm. Eh, ¿La causa civil ya la iniciaron sí. o a partir de ahora? No, no, no. Eso, eso seguramente va a ser a partir de una vez que se tome conocimiento eh, los abogados nuestros o sea, re residen en Santa Rosa y a partir de ahí este calculamos que deben tener también acceso al expediente yo estoy esperando también en el transcurso de la mañana uh -huh. eh, eh, que ellos me llamen como para eh, dar el avance porque bueno también seguramente lo miran Y le dan por internet, o, todo lo que es la, las notificaciones y todo lo demás. ¿no? Mm. Eh, Norberto, ¿hubo un intento eh, de la oposición o de algún sector de la oposición de sí. utilizarlo políticamente, esto que le ocurrió a la cosega? Eh... Sí, claro, sí, sí, por supuesto de que, pero bueno, acá Las Claras dice de que eh, se puso desde el de minuto cero, o sea, se puso en manos de la justicia mm. este, y fue lo que hicimos, denunciamos penalmente como corresponde y bueno, yo creo que hoy esta, esta cuestión está dando... Eh, a la luz desde que la cooperativa actuó como como debía actuar acabo, fuimos víctima de, de una persona de una persona honesta y para nosotros esta persona tenía esta presa sí como cualquier otra persona que este, que comete un ilícito de estas características pero bueno o sea la justicia es la que la que determina no claro, sí, la sí. sociedad también reclama o sea cuando uno, Se ponen estas cuestiones a, a mirar, y sí, la sociedad también reclama de decir, este, ¿por qué esto? ¿por qué no lo otro? Y sí, para nosotros también es exactamente lo mismo. Sí. Pero bueno, fue pues la justicia la que determinó este fallo de estas condiciones. no sí. Norberto, eh, más allá de este tema puntual y cambiando un poco, pero viendo el, el panorama, ¿cómo describirías la situación de la cooperativa, de las cooperativas, si querés, iniciando de alguna manera este año? Eh, que eh, Estamos en abril, pero de alguna manera eh, es cuando empiezan a. ¿A sincerarse algunos precios, algunas situaciones? ¿Cómo está la cooperativa y, de hacha Y a ver, es una situación eh, que no escapa a la cooperativa de hacha al, al general de las 29 cooperativas de servicios públicos que, que estamos en la provincia de La Pampa, ¿no? Eh, la situación es, es apremiante porque, a ver, siempre decimos que al, al usuario, al asociado, se le ha hecho un nudo en el bolsillo. O sea, hoy con... Eh, con todos los precios, que también hay que entender de que la cooperativa no es la que determina los precios de, del costo de la energía. Todos sabemos de que eh, o sea a través de, de, de nación siempre los, los aumentos han sido otorgados o son los que ponen los precios, pero en este caso eh, a ver, somos un, un impuesto más, un servicio más que eh, le cuesta tal vez mucho al, al asociado, ¿no es cierto? Este Y HACHA tiene una, una situación bastante especial en cuanto a, a fuentes laborales, donde a veces este, hay muchos trabajos informales. Eh, también este hay atrasos, como cualquier otra cooperativa con, con los servicios, ¿no? a veces no están al día, no en su generalidad, pero este, un, un porcentaje importante. Y eso hace también, por supuesto, hoy pensar en las cooperativas estar haciendo inversiones como por ahí se, se hacía en, en, en otros momentos, o sea, se compras de vehículos y un montón de cosas, y hoy tenés que mirarlo muy bien. Ah, está bien hoy te, está bien. las inversiones son son bastante complejas, ¿no es cierto? Claro. Eh, Norberto, la última. Eh, ¿Cómo viene la campaña? Eh, claro, porque sos sí, candidato, sí, sí, sí, candidato, candidato del, del peronismo, de la, sí, sí. De intendente también. Sí. No, eh, la de, de, que antes, antes de que digas, ¿te reprocha alguna gente que seas a la vez encargado de la cooperativa y que te candidates desde ahí. Lo pregunto porque es algo que también pasó en Santa Rosa, por ejemplo. Claro, no, no. Eh, nosotros estamos trabajando muy bien, estamos trabajando muy tranquilo. O sea, no te olvides que yo tengo eh, casi 30 años de, de profesión odontológica en la parte privada. Así que uno en esa actividad eh, está muy inserto en la sociedad, ¿no es cierto? Mm. Pero las casas que... O sea, todos los lugares que, que visitamos, eh, por decirte también con el problema que ocurrió con, con lo de la cosega eh, y esta campaña, la verdad que, que no, bueno, la, la recepción de la gente es muy buena, este, siempre charlando de los temas, las preocupaciones de lo que le preocupa a cada vecino, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa de los precios, los costos, de todo en general, pero no, no, no hay un reproche de, de decir bueno, ¿por qué esto o esta situación, no? Eh, por supuesto de que uno sabe y es lógico de que eh, en, en caso de que uno este, llegara a la intendencia y es lógico que uno va a hacer el paso al costado, ¿no? Es cierto, eso es cierto. Claro. Eh, eh, pero en este momento es como que estamos también eh, corridos un poco, ¿me entendés? O sea, de la, de la función dentro de la cooperativa, dedicándonos a la campaña, por supuesto de que este, también estamos monitoreando hacia un poco de afuera Este, hay un Consejo de Administración, la verdad que personas personas excelentes, No te olvides que también este, hay otro integrante de, de Consejo de Administración que va como juez de paz en la lista de opositora, de Zabaró también. Este, así que, nada, bien, la, la armonía, hay una armonía de trabajo también este, con, con los miembros del, del Consejo. No tenemos un problema en cuanto a la sociedad, ¿no? Mm. Eh, más allá de que, bueno, un grupo... Eh, de fanáticos podríamos decir así de que con situaciones de, de ponerse siempre en alarmante y con una eh, una situación que se autodenominar o como autoconvocado de, de la cooperativa este, y que también tiene que ver por supuesto con la parte política no mm. este, pero más allá de eso no nada no, no, no hemos tenido otro otro inconveniente mm. eh, Norberto ¿y el peronismo y Nacho está unido eh, detrás de tu candidatura Eh, a ver, el peronismo, eh, nosotros, por supuesto, de la convocatoria con, con el gobernador, eh, sí se, se llevó a una un decir este, bueno, no vamos a, a interna. Eh, por supuesto, de que convencer a todos siempre es muy difícil, este, pero bueno, son los menos y la mayoría de la gente está trabajando muy bien y es eso lo que vale, ¿no? Claro, muy bien. Bueno... Bueno, Norberto, seguramente de acá al 14 de mayo estaremos este, charlando nuevamente. Eh, bueno, no sé si quedó algo, sino gracias. No, eh, bueno, aclaraste que también este, fuimos víctima de, de la banda esta que cayó de Santa Rosa con respecto a la, al... ¿Al robo de transformadores? Exactamente. nosotros nos afectó en dos este, establecimientos rurales de personas muy conocidas acá en el, en el medio. Este, y la verdad que, bueno... Eh, Creo que fue muy bueno el accionar de, también hay de, de seguridad y todas estas cuestiones. Así que, bueno, nada, nadie de, le devuelve al, al, al, asociado que era su transformador, así que eso ya está repuestos y todo lo demás, pero lo importante es que no se sigan este, cometiendo ilícitos manera, ¿no? Claro, porque es un perjuicio patrimonial para la sí. cooperativa, más vale. Y no para la cooperativa, sino para el, el asociado, porque ese esa sí. asociado es el crecimiento rural, el transformador es de ellos, es propiedad de ellos. Ah, mira. Pero, pero lo atiende la cooperativa, ah. o sea, en, en todas esas redes, no lo atiende la cooperativa. Claro. Y encontrarte con esas cuestiones, ¿viste? bueno, la verdad es que no son agradables ni para la cooperativa, ni para el, el dueño, ¿no? el asociado. Sí, sí. Así que, bueno, gracias a Dios, Creo que veníamos también teniendo eh, robos de líneas de, de cobre en el frigorífico, este, también en General Hacha, eh, eh, en otras eh, dependencias, creo que en la zona de la rural también la habían robado. O sea, o sea varios eh, puntos que después se, se fueron transformando ya avanzaron en algunas cuestiones que fueron los transformadores. No, no te olvides que cada transformador de eso debe tener como no mínimo de 40 a 50 kilos de cobre, claro. que es lo que se reduce y para. Este, bueno, pero ya estamos por lo menos en un paso más, la verdad que te vuelvo a repetir, desde, el, desde la brigada de investigaciones, la justicia también creo que han hecho un muy buen trabajo. Bueno. bueno, Norberto, que tengas buen día, gracias. Gracias, un gran saludo a ustedes como siempre.